En sus declaraciones, su actitud. No, no voy a perder tiempo en declarar. A ver, lo de razón es un despropósito. en todo. La gente llega a... sin trabajo ahí. Lamentablemente, digamos, el, el sistema de, de servicio es así. Se presentan licitaciones, gana una, trataremos de que las que entran a cumplir servicio que cumplía la empresa, que está saliendo, tome a los que pueda, pero a ver, pretender que el Estado provincial. Se haga cargo de, de un fracasado, imposible. de las la redeterminaciones que nunca se hicieron de pagar el IVA que tiene que hacer el Estado, actualizarlo? Que, que vaya a la justicia y que lo ponga la justicia. Ya fue a la justicia. Bueno, veremos qué dice la justicia. ¿Qué pasa con esos trabajadores que dicen no les voy, puedo pagar la indemnización que reclamen al Estado? Él hace... A ver, no, no tiene sentido. Digamos, eh, no sé si será insolvente, no será insolvente. Me imagino que los representantes gremiales de los trabajadores harán las acciones que tengan que hacer. Nosotros desde la subsecretaría trataremos de ver a través de la delegación cómo, cómo y, y tratamos de intervenir una decisión tomada por un empresario que tiene responsabilidad con su trabajador y que lo único que hace es, eh, hoy que está tan fácil decir, tribunear. ¿Pero, ¿Por qué, qué llegó a este a esta no lo situación? Sé, no lo sé, yo no soy ni abogado, ni contador, ni empleado de Rosón. ¿Pidió tener alguna reunión con ustedes, con esta gestión? Yo Pidió... no tengo que tener porque hay una reunión con Rosón. Dijo que está inhibido por la FIP, que por eso no puede, como ser, pagar las indemnizaciones. no habrá pagado en la FIP. La verdad es que no quiero hablar de razón porque no, no conozco el tema. Lo que yo sé es por notas, digamos, eternas que hace y que. Eh, pero no, no, no, no, no, no es una situación que pase por el mundo laboral, sino por una decisión meramente empresarial. Otra cuestión que tiene que ver con los trabajadores, los vendedores de ambulantes en Santa Rosa. ¿Qué novedades hay desde el Consejo Deliberante? El Consejo Deliberante está preocupado, está eh, trabajando en función de generar alguna herramienta normativa en lo que coincidimos todos. Creo que es un año difícil donde to, entre todos tenemos que pues, proteger el comercio formal, el comercio que está establecido. Yo no digo que los vendedores ambulantes no sean trabajadores formales porque piden una autorización en el municipio y se les da, lo que sí me parece que hay situaciones que generan una competencia desleal en un año donde la presión tributaria, donde la crisis y la baja de la venta va a afectar al comercio, donde nosotros como eh, organismo regulador o organismo de contralor vamos a exigir que se paguen los las condiciones laborales, que se estén en términos. También tenemos que entender que al empresario hay que ayudarlo y protegerlo para que pueda sobrellevar este año. Marcelo, pero esos trabajadores sin duda son el eslabón más débil de, del universo laboral, digamos, porque cuando hay inflación, cuando hay desempleo y demás, lo más, fácil, lo más fácil, entre comillas, porque no debe ser fácil vender en la calle, es agarrar algún producto y venderlo en la vía pública. Pero por eso nosotros, desde el gobierno provincial, a través del Ministerio de Desarrollo Territorial, Estamos trabajando en un ambicioso plan para darle formalidad donde no hay formalidad y sobre todo para darle una plataforma de lanzamiento a ese sistema formal que vos decís, generándole lugares donde puedan comercializar, generándole apoyo para que su, su, su producto cada día sea mejor, sea elaborado con las condiciones que tienen que ser, puedan acreditar las, regular, las regulaciones que o puedan cumplir con las regulaciones que le permitan exportar a otras provincias. Digamos, estamos trabajando y me parece que el punto más difícil de encontrar es la equidad entre el que lo tiene todo y el que no tiene nada para que entre los dos podamos hacer una sociedad más justa porque también es cierto también es cierto que aquel comerciante donde hoy la presión de los alquileres es tremenda la presión tributaria es tremenda eh, el consumo ha bajado las ventas han bajado también hay que darle algún tipo de expectativa de que su esfuerzo a la hora de pagar los impuestos de estar al día con un trabajador tenerlo blanqueado sirve y es premiado por el estado entonces es una conjunción difícil, pero, pero no, no imposible, y me parece que a través de la decisión del gobierno provincial y, y con la adhesión de todos los municipios, eh, la ley de promoción económica nos va a dar el plafón. Por ejemplo, estamos hablando que en Santa Rosa una ONG va a armar un, un mercado concentrador. ¿Por qué no empezar a tener como alternativa el mercado concentrador para que esta gente también, por supuesto resignando algunas de sus cuestiones, porque ellos tienen posiciones muy duras, muy extremistas, nosotros acá no nos movemos, Pero bueno, eh, estamos en una sociedad donde tiene que haber equilibrio de intereses. ¿Cuál es la situación del parcapas? La que ustedes saben. Eh, no, no he tenido otra vez eh, comunicación. En definitiva, terminó aclarándose que eran los eventuales 65. Y sí tenemos notificación que en el mes de julio puede haber suspensiones por una o dos semanas a un sector que se llama de inyectado. Pero no tenemos digamos, hoy una notificación de despidos de planta permanente. Marcelo, me gustaría conocer tu opinión, sé que, sé que no está dentro de tu ámbito, pero sí tu opinión porque tiene que ver con trabajadores acerca de esta reforma previsional que está anunciando el Poder Ejecutivo y acerca de esto que ocurrirá con las mujeres que no tengan eh, sus aportes realizados, que se jubilarán o tendrán ese beneficio que se llamará pensión por vejez a partir de los 65, es decir, se atrasa cinco años. Bueno, ahí hay puntos oscuros. Esos cinco años, la forma de financiación que está hecha... A suerte y verdad. Eh, digamos, en lo filosófico de la cuestión, nadie puede estar en desacuerdo. Es más, te diría que es un giroquinarista de Macri, si lo querés llamar de alguna manera. Ahora, la forma de implementación, primero que fue un anuncio, vos escuchás, no podés leer, yo soy más, más digamos, más duro para entender alguna cuestión y necesito leer el texto de la ley y ahí te voy a poder dar una opinión. Pero hay cuestiones que me hacen una alarma. Por ejemplo... Por ejemplo, que nuestros trabajadores tengan, nuestras trabajadoras tengan que estar cinco años más después de los 60 para poder acceder a ese beneficio. Bueno, Juan Pablo, ahí escuchamos a Marcelo Pedionta, el subsecretario de Trabajo, refiriéndose a diferentes temas. Muy bien, nos reencontramos, Mauro. Bueno, en un ratito volvemos, Juan Pablo, porque estamos en estos momentos frente a Casa de Gobierno, en la explanada de Casa de Gobierno, porque teníamos información que en este lugar, en un ratito, va a venir un grupo de jubilados a manifestarse por el recálculo. Esa es la información que tenemos, estamos esperando que esto suceda para poder...